videoclips y temas musicales todo ello en facebook.com barra euskalmusica berriozari radia y en twitter.com barra euskalmusica fm tu programa música en las redes sociales tanto en twitter como en facebook y en facebook El programa de hoy viene totalmente musical. Vamos a comenzar con tres discos en directo. El primero de ellos de la formación Gasteistarra Betagari, el álbum en directo que realizaron para el vigésimo aniversario de la banda. También escucharemos el álbum en directo de Gobernorsugarayán grabado en la sala Santana 28 de la localidad de Bilbo. Nos iremos también al norte de la Farroa con el álbum en directo para Esian Men Eta Orain. Y también sonarán como no Berri Charrac, Bocanada Rafa Rueda, el adelanto de lo que va a ser el primer trabajo discográfico para la formación de Iruña Los Collister. Nos iremos a Gastéiz para disfrutar del segundo álbum de Paradoja Y escucharemos tres de los temas incluidos en el octavo trabajo de la formación de Chapel Punk, el álbum Betty rock and roll Todo ello durante esta próxima hora y media, todo ello durante estos próximos 90 minutos en una nueva edición del programa Euskal Música. Tu cita cada jueves en directo, tu cita cada fin de semana en redifusión. Aquí en el 100.8 en Berriozar y Ratia, dedicada a la música local a la música que se realiza en Euskal Herria.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 vigésimo aniversario de la banda los temas Euri tanta bakoitzean y, y Milaka isar berri Do tu errizar bateni zito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 Morfi Nápolis Kantari Astean Eez daki Zergen pratzen den bainateak Hortzekin Eez dutzen Hariko ballitzzki Sorry got that chance got pensas que ya ne ando la voy va a kitser siente a la vida y te has vuelto a ver su awake down da por dual De Arrasate, gobernos con ese álbum en directo Sugaraian, ahí estaban sonando los temas La Ruth a Y el tema clásico, morfinapolis Napolis Y nos vamos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 Zaini menka ¿Cómo vamos?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 el año pasado, en 2017, regresaban con nuevo disco de estudio, Infra Soñuac, producido por Willer Stempsson y Jackson Livermore. Con él nos vamos a quedar, con ese álbum titulado Infra Soñuac, y del texto traemos los temas Catedral Bat y Suri. Guitarra sin dúo, taikusi canturig badúo, or non baite escutúo. Beatzak Baitek azdua duen akorde acorde horren bat Ta mine manate zure falta izan ez da musa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 Uribe, Low Topet, Jon Embetia, lo cual ha contribuido a consolidar su prestigio. Nos quedamos con el nuevo álbum en solitario para Rafa Rueda, el álbum Iri Kristaleskoa, idealta extremos los temas Naikari y Orović. Sha sois pirtu sait isu a ah, kemen. Idiaka u Like who zazpiko maiatzaren amarrean zazpiesne beize biltzan harata honan larrean gortako lan amaitu parri kontari zinete jarri gure zukalde zarrean iru zemetzo da bialaba ondoan gure hamamak Clara aurrean pico arena un ziren Sas piki son chartu siren Sas piar ma eskuetan Esa meses Ezeko kajoi Guztiak guzten Gero eraman Egin zintuzten Nekarrezta odoletan Naizta Gura kontatu Niña es da inoiz Eze zabatu Zeraman zintuzten Gau ezaikik ekan dido Kamionetaz arrobaten Bultzak azitioz tenigo Gure etzeko Zoriondena darrez oztu naiz igutena etzen bueltatu berriro naiz tazten zen gure amamat ya king do tiro che Am joan aurretik Zeuzkan amma apurrak ju izan dira seus canindarenna purra asko kostata da hortekin agertu zara zeilagunekin mugitu ostean lurrat mina ez dain Eze sabatu Naiztabi hotzik Ezin el kartu El kartu tira ez urrak Viña ez da inoiz Eze sabatu naiz ta biocin esin Y vamos con un grupo de Nafarroa Nos vamos con la primera canción de la formación Los Hollister El tema no vale nada Los hermanos Echeverría, Javiero, Juan Luis y Moncho Junto a ellos, Juancar y Nacho de Coma Ellos se hacen llamar, como te comentaba, Los Hollister El sábado 19 de mayo estuvieron en la Peña Euscalería dentro del Mayacha Rock Nos quedamos con su adelanto No vale nada Ellos, Los Hollister Música pensando en ti reche mí al mal Sarmiento si alguna vez te mentir la vida no vale nada cuando te alejas de mí la vida no vale nada cuando te alejas de vivir la vida no vale nada cuando te aleja Las calles odorazas mi enterrando los recuerdos como la reina del sur puedes estar bien segura siempre lucharé por ti la vida no vale nada cuando te alejas de mi la vida no vale nada cuando te alejas de mi Ya no vale nada cuando te alejas Así suena lo que es el sencillo adelanto de lo que va a ser el primer trabajo discográfico para esta formación de Nafarroa para los Hollister, Echeverría, Javiero, Juan Luis, Moncho, Juancar y Nacho. El tema no vale nada. Y ahora, desde Nafarroa nos vamos hasta Vitoria, nos vamos con el grupo Paradoja, que acaba de lanzar su segundo disco en formato digital. El disco está disponible en formato digital y ha sido grabado en Iruña. Paradoja ha evolucionado. Además, hacia el rock duro, con el cambio en parte de la banda César se ha incorporado al grupo procedente de Valladolid Y el disco se ha viralizado, en este caso, a través de WhatsApp Tiene ocho canciones de rock duro con un sonido muy potente Son temas duros, no puedes usar, en este caso, un ritmo fiestero Y aquí, la pesadez de los instrumentos acompaña al tema Ellos, los gasteizarras, paradoja, segundo álbum de estudio Los temas, sufrir y el tonto y fuerza la que nos trae desde Vitoria Gastéis. Esta formación Paradoja, con este su segundo trabajo discográfico y ahí estaban los temas Sufrir y El Tonto. Y ahora nos vamos con la formación Chapel Punk, ya que visitó Cuba a finales de marzo y comienzos de abril de este año 2018. El documental hace un resumen de los conciertos que Chapel Punk ofreció en Cuba un total de cuatro directos. En La Habana estuvo, en las salas La Madriguera y Cecilia, donde se celebró la fiesta del Averrieguna. En San Cristóbal, en Artemisa, tocó en la Casa de Cultura. Santa Clara se abrió, se abrió de par en par en la Sala Mejunge. La radio de Santa Clara entrevistó a Ñiguito. Punks de Cuba cantan en euskera canciones de Chapel Punk. Entretenido documental que se puede ver a través de la página de este programa de Euskal Música. Ya sabes, a través de Facebook, facebook.com barra euskalmusica berriozari yratea o a través del canal de YouTube poniendo Chapel Punk Cuba Tour 2018 documental. Hablando de nuevo trabajo de Chapel Punk, su octavo trabajo discográfico con el título de Betty Rock and Roll, continúa la trayectoria en formato trío, donde Ñiguito se encarga de la voz y guitarras, bien acompañado por su hermano al bajo y coros Atrofi y Gorka a la batería. 11 nuevas canciones, 6 en euskera y 5 en castellano, grabadas por su fiel escudero y técnico de sonido Azular Arizmendi en los estudios Ame de Mutricu. Luego, este disco se masterizó con Stanislav Elorza en los estudios Doctor Master de Donosti. Nos quedamos con este octavo trabajo de estudio de Chapel Punk del álbum Betty rock and roll Escuchamos los temas Hai Onetara, Olencher y Rocadicto. Sanchez de era jatzengetoriido uelude zo nagujera Ogetori bimenido Peska kajtara Peska kajer de Chapel Punk y tres de los temas incluidos dentro de lo que es el octavo trabajo de estudio, Betty Rock and Roll, los temas Kayo Netara, Olen Cherori y Rocadicto, vamos a terminar lo que es la edición de este jueves, 7 de junio en directo, sábado 9, domingo 10 de junio en redifusión de Euskal Music, hemos escuchado a Beta Gary a Governors, a Esian con el álbum en directo, Mneta Orain a Berrich Arrak, a Bocanada, a Rafa Rueda con el álbum Iri Cristal Escoa, los temas Naikari y Oroits también a los Ojo Lister con su adelanto de lo que va a ser su primer trabajo discográfico, el tema No Vale Nada a Paradoja y a Chapel Punk. Nosotros, lo dicho, que nos vamos dentro de 7 días, volvemos para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria cada jueves de 6 a 7 y media de la tarde, cada fin de semana también en el 100.8 en Berriozari Ratia, pero en redifusión de 6 a 7 y media de la tarde. Hasta dentro de 7 días, saludos, aur